Radio Calimera, radio libre e autoxerida. Assemblea. A ver. Sentanfea. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos dende arruinas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Non son moi buenos e lo saben, non? Sí, si, están llenos de, de sentimientos e non tienen moito talento ni queren tenerlo, porque lo realmente interesante é es que pasa cando tu pasión es máis importante que tus herramientas para expresarla. De esta atrapallada poco tiempo me basta para ver como te afastas oh mío que paz no es lo que falas no es bitch y mai no atiendes a llamada cóndame man se si llamelín era una rata y no me acabas si con barullo da tu ajá No hay intención, en tu lírica barata, que quién le cantas tú? Te envenenas esas palabras, no hablan en serio Les van de compañeros, no se miran al espejo Solo el puto ego Mantens el conflicto, o yo son falsos amigos Las mujeres liberadas son el estribillo Como un jaco machismo, saben que está mal maldición Lo adoptan, no va a pose, y no hay discursito Tranquilito chico, no quiero tu machicito A mi escuela no es el rap, es el feminismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué do patriarcado ou patriarcadas Sanchadas que destrozan a miña autoestima sempre as agochadas Conto vos a historia dunha nena que foi moza que tiña a inventiva pero temías lavazadas Cabazas me deron tantas veces que aprendí que mellor amar por detrás Nunca deseo xeivin, anda Enfrontarme ao medo e a ver ondas tal para outra compa Quedome para observar aquí na fradas Palo de violencia estructural De como o sistema nos quere calar Das movas na O xénero da menos do que quita e a súa opresión atrapa Falou da actitud de prepotencia Dos de poder das mozas coses Esgotándome a paciencia Falou de que falta empatía De que cando estás arriba viste boa Pero esqueces de conciencia Bo día e benvidas ao sapo concho O matutino da radio Calimera No esquezas, non olvides Tens que tener empatía, que necesidade de que, non, de que lembremos de, de a memoria, non? Como escoitábamos en, en esta canción que nos traía a Rabela con Petrosky, en este fastío. E, bueno, a verdade é que hoxe é un día donde vamos a hablar eh, durante todo el programa de los sapoconchos. Eh, queremos sumarnos a, a campaña de regularización ya, una campaña que pretende, quiere conseguir eh, recoger 500.000 firmas para que se lleve adelante eh, una ILP, una UICE, y en el Congreso de los Diputados se... Eh, Se, se hable, se, se tramite eh, una, una, esta iniciativa ciudadana para que perso, todas as persoas eh, puedan tener sus papeles estar regularizadas ya se máis demora, porque ahora mismo estamos eh, con que miles y miles de personas están sin derechos eh, sin poder tener tranquilidad en sus vidas solamente por no tener un papel, ainda que lleven años, años viviendo en en el estado español, española y sin que desde a A campaña regularización já ha an, lanzado eh, esta iniciativa por todo o estado español este 19, 19 y esta 19 de febreiro aquí en Compostela en eh, la plaza do PAN, en la plaza de Cervantes de 12 a 2 eh, habrá un acto donde podremos asistir a diferentes actuaciones e diferentes presentaciones de, de poemas Eh, también lo principales que se, se, se recollerán eh, firmas para dar eh, bueno ap apoyar toda la gente que quiera apoyar a, a la recogida de firmas y eh, estar xuntas ¿no? en pedir que, que basta ya no que no queremos ciudadanas ni ciudadanas de, de segunda ni de, ni de tercera queremos que todas podamos tener los mismos y derechos se de donde se echamos eh, por eso bueno Pues oye, vamos a... tenemos a sorte de, de poder falar con dos personas. Eh, bueno, por un lado hablaremos con África García, que la pertenece a la campaña regularización ya, que nos explicará un poco la campaña o qué se va a hacer, eh, un poco el, el porqué de, de todo esto. Y eh, después, eh, bueno, tenemos eh, la sorte, el lujo. La verdad es que para para no ser... Eh, bueno... Todavía estamos moi emocionadas de poder dir que vamos a entrevistar a Luz Fandiño. A verdade é que todo un exemplo vivo de, de loita por los demais, de loita por los dereitos de calquer persona. Eh, la verdade que recomendamos moito que, que os quedades hoxe con nós porque as dos entrevistas eh, venen seguro cargadas de, de, de historias moi interesantes, de historias vividas por, por, por as personas de, de reclamar iso, ¿no? de, de o que estábamos falando, de, de dereitos humanos, de, de, de ser todas as persoas, de ser unha sociedade realmente eh, democrática, pero ser unha sociedade onde seamos solidarias, onde la tenrura se imponga aos beneficios, onde as persoas abracemos as persoas Seixan quen seixan, veñan de donde veñan Porque todos somos do mesmo planeta De este recuncho azulito que a veces tanto maltratamos E ninguna persoa es ilegal E agora os deixamos escoitando este Me gritaron negra de Victoria Santa Cruz E despois as crudas cubensi nos cantarán que non as deixaron entrar en España. Ningún ser humano e ilegal, regularización, ya. Tenía siete años, apenas. Apenas siete años. que siete años? ¡No llegaba a cinco siquiera!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 Negra, negra, negra, negra, negra, ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Yes? Sí, negra, nữa, negra, negra, negra, ¡Sí! Negra, sí. Negra, voy. Negra, negra,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 Al fin, avanzo segura. Al fin, avanzo y espero. Al fin, y bendigo al cielo porque Quito Dios que negro atavacha fue mi color y ya comprendí. Al fin, y ya tengo la llave. Negro, negro, negro, negro. negro! Si tenéis una nacionalidad que nos no os favorece, no le daremos pis en España. España ni en ninguno de los países de la Comunidad Económica Europea, sois, ¿Sois posible, emigrante? posible emigrante No me dejaron entrar en España, dicen que Cuba tiene mala maña, no me dejaron entrar en España dice que Cuba tiene mala maña. Hey! No me dejaron entrar en España Porque como soy negra Besa gente, soy extraña Y con este pelo así dijeron Tiene la cabeza las musarañas Y por mis tatuajes pensaron Esa negra no se baña Llevando el idioma, viniendo a la forma Mojila guadaña, hacia la montaña Cortando caña, no tengo la gaña No como la lasaña, Babilón tú no me engañas Y en el yo me estoy Pa arriba la sierra, pa fuera piraña Y esta negra no se empaña, ¿oíste? No me dejaron entrar en España dice que Cuba tiene mala maña no me dejaron estar en España dice que Cuba tiene mala maña. Dicen que toda nuestra gente se, se quiere, quiere quedar, quedar sí. aquí y allí. ¿Acaso olvidaron cuando vinieron a colonizar? Sí. sí. Desde antes de mi abuela la gente quiere emigrar? emigrar. De España misma llegaron para mi familia a fundar. Que la tierra entera es nuestra y el derecho de viajar. Huir, escapar, no es solo una actitud de quien teme. Es un desafío de quien más no puede sostener su realidad. Es la dignidad de quien decide cambiar. Aunque a donde vaya no haya nada Latinoamérica. Tiene derecho a emigrar. África. Tiene derecho a emigrar. Caribe. Tiene Non me deixaron entrar en España Dicen que Cuba tiene mala maña Non me deixaron entrar en España Dicen que Cuba tiene mala maña Quítate la cera, mira que te tumbo Aquí estamos crudas a cambiar el mundo Quítate la cera, mira que te tumbo Aquí estamos crudas a cambiar el mundo sí que va a cambiar, sí que va a cambiar Ahora las mujeres vamos a gobernar que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Las mujeres vamos a gobernar y los hombras a cocinar y a lavar y a bebés cuidar. Todo lo que han ensuciado van a limpiar. Mira esto es NUEVO MATRIARCADO, NUEVA EXPIRACIÓN FIERRA, MADRE, SUPER REVOLUCIÓN tendremos toda la salud natural Viviendo solo de vegetal Amar a quien tú quieras nunca será ilegal, ilegal. Viajar por todas partes posible, no, no real Las razas a, a mezclarse, mezclarse, el sexo liberal. liberal La tierra será una sola llena de hermandad y sin frontera Porque las mujeres vamos a gobernar Así que quítate machismo, quítate, quítate racismo, quítate, quítate clasismo quítate, quítate Babilón, quítate, quítate ya Qítame la cera mira que te tumbó Aquí estamos crudas a cambiar el mundo quítate la cera mira que te tumbó Aquí estamos crudas a cambiar el mundo Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar Ahora las mujeres vamos a gobernar Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar Ahora las mujeres vamos a gobernar Seguro. Radio Caribe SAPO CONSO Alternativa La ILP Regularización tiene que ver con la regularización extraordinaria de las personas extranjeras en el territorio español, con la que se plantea la obtención de un permiso de residencia y trabajo. Hoy, más que nunca, necesitamos contar con el apoyo de todas las organizaciones, colectivas, partidos políticos e individualidades aliadas para conseguir el acceso a derechos de las personas migrantes quienes hemos demostrado cuáles esenciales somos y que conformamos parte activa del tejido social del Estado español. Esperamos para impulsar la nueva apuesta por la justicia social y para conseguir que la ILP regularización se materialice. Vamos a por las 500.000 firmas. Regularización ya. Estamos aquí, nos sapoconchos, o matutino da Radio Calimera y bueno, a verdade que, oxe, queríamos falar e que queremos... Eh, por o tema de, de, de esas personas que que viven entre nosotros E eh, que son vecinas e eh, que son vecinos E eh, que, eh, que están ahí a, a noso carón, e eh, que moitas veces eh, Por mil etiquetas, que se si inmigrantes, que se si estancheros, que tal eh, Parece que que medios en eh, muchas eh, en muchas ocasiones se eh, de deshumanizamos, ¿no? Eh, y, y estamos hablando, no podemos olvidar eh, eh destacar que cuando hablamos de, de lo que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar de, de una iniciativa de una ILP que se llama Regularización Ya, eh, porque bueno, este este próximo sábado hay eh, organizada en diferentes ciudades del Estado español y aquí en Galicia, en Galicia también eh, pues eh, concentraciones para explicar exactamente lo que es esta ILP, ¿no? Esta esta recogida de firmas para que se lleve adelante una una ILP. Y bueno, antes de que yo me líe, porque yo me lío fácilmente, eh, vamos a, a darle la voz eh, que ella la tiene y nos lo va a explicar mucho mejor que, que yo a Kenia García. Ella es una de las portavoces de la plataforma de regularización Ya. Eh, nada Antes que nada, muy buenos días, Kenia. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y antes que nada también agradecer el espacio y la visibilización De, de esta iniciativa que estamos llevando a cabo desde... El movimiento regularización ya. Gracias a ti, gracias a, lo, lo comentábamos ayer, a, a, a vosotras y a, y a toda la gente que ya está llevando adelante este este trabajo, porque es, es importante, ¿no? Muchas veces eh, esta cosa de que es urgente, que es importante, pues nosotros queremos que esto es importante e urgente también, las dos cosas, ¿no? Un poco ahí de, de si quieres empezamos un poco para, eh, que cu cuando, di digo, luego vemos lo, lo de la ILP, pero ¿qué estamos hablando cuando hablamos de la campaña regularización ya? Bueno, eh, Eh, la campaña regularización ya en realidad es un movimiento, un movimiento a nivel estatal que nace en abril del 2020 a raíz del, del primer confinamiento que tuvimos y de sus efectos agravados sobre, sobre la vida de, la, de las personas en situación grave de irregularidad administrativa. Esto se articula, este movimiento se articula con la suma de colectivas, redes y organizaciones de personas migrantes y racializadas de todo el Estado español para interpelar al gobierno con con la propuesta firme de de una regularización extraordinaria amplia Y, y sin condiciones, eh, en aquel entonces pues nos autoorganizamos políticamente en torno a, a la exigencia de nuestros derechos sociales, políticos eh, y económicos en, en el estado, en el Estado español. El objetivo siempre fue muy claro: escribir ser sujetos, digamos que ser sujetos protagonistas de nuestra propia historia, de nuestra propia lucha, para construir una, una sociedad eh, más justa, que reconozca legalmente nuestros derechos y, y ponga en el centro la, la dignidad de de la vida de, de todas las personas. En aquel entonces, incluso el de las personas en situación administrativa irregular. En aquel entonces, nosotras desde el movimiento habíamos enviado una carta al gobierno con la demanda de una regularización urgente, permanente y sin, sin condiciones y, bueno, contando con con el apoyo de más de 1.200 colectivas y organizaciones antirracistas y de derechos humanos. Y exigíamos en esa carta, eh, además de la regularización urgente, eh, también el cierre de, de los CIEs, el fin de, la, de, de las deportaciones, eh, la agilización de los, de los trámites de extranjería, de asilo y de refugio, los derechos, que se garanticen los derechos de la infancia migrante y el traslado urgente de las personas eh, que estaban en los CETI de Ceuta y Melilla, asignadas en pleno estado de, de alarma. Para... Así, así se inicia eh, el movimiento de regularización ya. Para la gente un poco, ¿no? de, de Porque muchas veces damos, eh, eh, eh, primero, eh, cosas, cosas por sentadas, es decir, decir que... Que los CIE son los centros de internamiento de, de personas eh, que simplemente por por una falta eh, de, de forma, de no tener un papel, de no tener, de decir, se las, se las encierra, digo, porque la gente lo sepa, es decir, estamos hablando de verdaderas cárceles. Eh, exactamente que, que además eh, sin los derechos pocos que tienen pero sin los derechos que hay por lo menos en las cárceles o sea que hay pers personas que llegan después de cada cual hay quien no hay quien puede llegar por un aeropuerto y decir pero hay, aún así decir hay quien tiene una odisea para llegar es decir de, de repente se encuentra encarcelada no sabe bien por sí. qué cuando llega pues eso a, a lo que se supone que es una sociedad moderna un mundo primero no es decir suponemos que eso es un wow, eh, hablando con algunas personas es un choque brutal exactamente son cárceles y el único delito y esto lo dijo sí, sí. lo digo entre comillas el delito que han cometido las personas es ejercer su derecho a migrar eh, están encerradas en estas cárceles por ejercer su derecho a migrar y en estos sitios pues la gente muere hay, hay muertes eh, vulneraciones derechos de todo tipo yo recomiendo mucho leer el último informe de si sí es no, eh sobre todo lo que sucede en Ciel sí, Zapadores que se había publicado en el año 2020, que es muy revelador sí. de todas las injusticias que se cometen en estas cárceles. Sí, además, bueno, no nombras, sí, no nombras Valencia, es decir, nosotros que venimos de, de allá, ¿no? Es decir, te, tenemos también pues eso, ¿no? La te, tanto trabajo que se está haciendo en, en tantos lugares, ¿no? De de tantas personas Eh, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de, de Valencia es brutal porque encima de CIE está en el, prácticamente en el centro de la ciudad. Es decir, que no, no... O sea, y la gente pasa por al lado y ve hay una, una puerta azul, ¿no? Y no sabe que dentro hay vidas ahí que, que bueno, que en un momento dado se estuvo cerrado por el tema de, del COVID pero que después lo, lo reabren en unas condiciones, bueno, por, por decirlo suavemente, pues eso, unas condiciones de todo menos, menos humanas, ¿no? Es decir... Y bueno, de, de, de, de, la, la, la cosa es esa, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer eh, estuvimos siguiendo la la noticia de, de la compañera turca que, que en un momento dado, no que una persona que lleva aquí más ca, casi 10 eh, años, pero aunque llevara dos días, da igual, decir, de repente ve cómo puede ser en 24 horas y no lo fue gracias a, a, de momento a la, a la presión popular un poco, no es decir, ya también al, al, evidentemente al trabajo de, de abogadas y de asociaciones, es decir, en, en pleno Barajas se paró esa, esa deportación, no es decir, pues todo esto es, es lo que pretendéis y pretendemos entre todas evitar y por eso pedimos el, el, el, el, el tanto la firma pero para que se, se haga ya esa esa regularización no es decir por eso está esta y no por eso está en eh, medida de, de, de conseguir eh, la legalización para, para todas las personas no esta iniciativa legislativa popular que a la larga a pesar de ser un proceso complicado es de las pocas cosas que, que, no, que nos dejan casi como como ciudadanía para poder ejercer eh, nuestro derecho a, a que las cosas se hagan como como queremos y, y, y respetando nuestros derechos exactamente bueno hay, hay que tener en cuenta que, que lo que estamos pidiendo no es algo Eh, nuevo Hay que tener en cuenta que en, en etapa ya de democracia ya han habido seis procesos de regularización, mm. cuatro llevados por el Partido Socialista y dos por el Partido Popular, y uno de ellos nada más y nada menos que por asnar. Entonces estamos hablando de un gobierno que se precia de ser el gobierno más progresista, más feminista de la historia y va a pasar a la historia por no haber regularizado a, a las personas migrantes en situación eh, administrativa regular existiendo las condiciones necesarias para esto, porque estuvimos eh, en una urgencia humanitaria. Eh, durante el confinamiento, entonces las condiciones se daban para que esta regularización se sucediera. Sin embargo, estamos por acabar la legislatura. Esto acaba en noviembre del año que viene. ¿Y qué va a pasar? Realmente esta gente quiere pasar a la historia por no haber regularizado a las personas migrantes en situación negativa administrativa regular cuando se daban las condiciones necesarias y urgentes es que lo que estamos pidiendo no es algo que se haya hecho que nunca se haya hecho Sí, además eso ¿no? como como tú comentas no hablamos de, de que se, se les llena la boca es decir a muchos a muchos de los que hemos votado algunos de nosotros no es decir decir pero que te da por decirlo solamente mucha rabia no el es porque esto sí que es una cuestión real de, de voluntad aquí no estamos hablando de decir Bueno, por desgracia sí que estamos hablando también de, de dinero que por eso muchas de estas cosas no es decir no se acaban haciendo por, por porque hay muchos intereses detrás porque a, a, a la larga esto también esconde que, que la la El, el, el que las personas no estén regularizadas y que las personas no puedan estar libremente aquí desarrollando una vida, tener una, un, un futuro de vida y un presente. Es decir, eh, da negocios y negocios muchas veces muy muy turbios que, que se aprovechan del dolor, que se aprovechan del miedo, que se aprovechan de, de gente que hemos visto que, que no va al, a un centro eh, ambulatorio, a un médico por, por miedo a que le detengan. Eh, y, y a veces pues eso no eh, con enfermedades o con o con o con dolores, todo eso provoca que la gente no no esté regularizada. A ver, de la situación administrativa irregular es un estado, yo estuve en esa situación, y es un estado de no derecho. No tienes el estatus de ciudadano, entonces todos tus derechos están vulnerados sociales, económicos, políticos, no puedes acceder a vivienda, no puedes eh, abrirte una cuenta bancaria, no te puedes empadronar, no puedes tener un contrato de trabajo, no puedes votar, Entonces es un Estado en el que no existes, eres invisible y estás completamente expuesto, no solamente a la violencia institucional sino y a la persecución policial, sino que también estás expuesto a todo tipo de abusos y de, y de explotación en, ese, en esa situación. Y en un Estado democrático que habla constantemente de igualdad, que habla de derechos humanos no puede tener ciudadanos de primera y de segunda y en esta situación de, de no derecho. Para la gente que también, digamos que esta, esta iniciativa, que es una iniciativa legislativa popular, ¿no? que, que es ese, ese mecanismo, esa ferramenta que, que hace gracia cuando lo, nos otorga el Estado, pues nos otorga ¿no? el Estado, somos nosotras, lo que pasa es que a veces eso a alguien se, se, lo, se le olvida, no es decir bueno pero a lo que vamos, que, la, que lo que pide es lograr una regularización administrativa del estatus migratorio de las personas migrantes y refugiadas... Alcanzando así sí. un permiso de residencia y de trabajo a través de esto, de la UNE, de la iniciativa legislativa popular. Es eso, ¿no? Exactamente. Ese es el objetivo eh, principal de, de la ILP. Y para eso necesitamos, necesitáis eh, recoger eh, 500.000 firmas de ciudadanos españoles, españolas mayores de edad. Sí, eh, bueno, como mínimo como mínimo. <risa> como, como mínimo necesitamos 500.000 firmas, en realidad ojalá pues es más, porque claro, sí. eso luego eh, se tiene que filtrar porque siempre hay errorcillos o, o hay firmas que a lo mejor no, no se pueden validar y tal, pero necesitamos como mínimo 500.000 firmas y tienen que ser firmas de personas mayores de edad con DNI español. Ten en cuenta que yo, por ejemplo, que ahora tengo NIE, tengo los derechos cercenados, los derechos políticos. Yo no puedo participar en un proceso legislativo. No puedo participar en el diseño de las políticas. Entonces, es una vulneración de derechos. Así que eh, apelamos a la solidaridad, en parte, pero creo que también apelamos a la conciencia eh, ciudadana de que no podemos permitirnos eh, vivir en un estado, eh, en esta situación, con personas totalmente expuestas, sin derechos y totalmente vulnerabilizadas eh, sin este estatus de ciudadanía. Creo que también tenemos que pensar en qué tipo de sociedad queremos. Apelamos a esa conciencia social de la, de la ciudadanía para que nos apoye en esta iniciativa y, y bueno, nos rubrique los pliegos, nos <ríe> los pliegos para que podamos llegar al Congreso y esto se pueda debatir. La primera etapa Eh, justamente es la recogida de firmas. Porque además de lo, de lo que hablas, no te, te, que muchas veces a esto se dice y siempre se ponen para, para tener que explicar, ¿no? Es que nosotras también fuimos inmigrantes... ¿no? Es, decir... es que también es una cuestión de memoria ahora que sí. hablas de eso. También es una cuestión de, de memoria. Las, las migraciones son parte de la historia del mundo. O sea, la gente ha migrado y migrará a lo largo de la historia de, de la humanidad. Existen muchos flujos migratorios en, en todo el mundo y debido a una multiplicidad de, de factores. Y España españa no es ajena a estos procesos migratorios. Ha sido ha sido en muchos momentos de su historia eh, lugar de origen migratorio también. Entonces, apelamos también a esa memoria colectiva y esa reciprocidad de cuando se les abrieron las puertas en, en, por ejemplo, nuestras sociedades latinoamericanas. Estamos hablando de una cuestión de memoria y reparación histórica, porque, bueno, muchos sitios de los que provenemos las personas migrantes a este territorio, pues, Eh, son países que han sido también o son expoliados de sus recursos naturales por empresas o el mismo Estado español, generando economías de dependencia y y sociedades empobrecidas. También tenemos que hablar, en este caso, de, de migraciones forzadas ahora mismo también, debido al expolio de Occidente. Sí, yo yo en, en, en, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero que muchas veces, cuando dices esto, sobre todo hay gente más más joven, que, que claro, es esto el tema de la memoria y tal. decir Pero bueno, incluso olvidando todo lo que acabamos de decir, es decir, estamos hablando de derechos humanos, de eso que nos Totalmente. llenamos tanto la boca, es decir, es decir, da igual, aunque tú no hayas salido en tu vida, aunque no hayas tenido es decir, que emigrar, esa suerte bendita de no tener que, que emigrar cuando no quieres hacerlo, es decir, es decir, estos son derechos humanos, estamos hablando de la vida de las personas, de sus derechos, de poder ser eso, lo que ya son, de lo que ya nacieron, da igual donde nacieran, son personas. Es decir te lo digo porque muchas veces cuando se, se dice lo, yo el primero no porque hay que recordar y, y, y, y no tener historia no, no nos, nos lleva muchas veces a las cosas que vivimos no es decir, pero pero da igualcís no quieres si no quieres tener historia no la tengas pero ten derechos humanos Si tú quieres que se respeten tus derechos humanos respétalos, no es decir porque eso es lo que no estamos haciendo estamos porque además lo que acaba de decir que es que son grandes verdades es decir Occidente, eso que se llama mundo moderno, pero la sociedad española, la mayoría de los que tenemos el privilegio de, de vivir bien, eh, que decimos que vivimos bien, es decir, lo hacemos porque nuestras empresas, nuestros países, y lo voy a decir así porque, de verdad, estamos pisando a personas para llevar el nivel de vida que llevamos. Sí, Occidente realmente está saqueando el sur global. Y eso lo sabemos todos, pero miramos para otro lado. ...y en cierto modo también se saquea aquí en territorio español... ...porque las personas que se encuentran en situación administrativa irregular... ...pues que son mano de obra barata, eso es lo que son... ...entonces tenemos una sociedad que está sosteniendo su bienestar... Mm, encima de la precariedad de otra, porque eso es lo que pasó durante el confinamiento. Por ejemplo, ¿quiénes eran los que estaban cultivando nuestros alimentos mientras el resto de la sociedad se podía confinar? Las jornaleras y los jornaleros migrantes, quienes estaban cuidando a nuestros mayores y a nuestros hijos encerrados en casa? Pues las trabajadoras del hogar y de cuidados. Entonces, eso también... Mm, yo siempre a eso también le llamo expolio interno sí. eh, en cierto modo también se expolia la mano de obra barata migrante aquí dentro del territorio sí y, y, y, y, y para la gente que nos escucha no es decir porque evidentemente está claro que, que los dos que estamos hablando es decir que no nos conocemos no nos conocemos de nada decir pero tenemos bueno pues una postura parecida decir pero pero también destacar que hablemos por favor dialoguemos de, o sea, tengas la opinión que tengas pienses lo que pienses es decir sentémonos hablemoslo es decir No, no, no acudamos a la radical, no dejemos que, que la violencia se imponga, es decir, eh, aunque, aunque pensemos totalmente diferente, eh, tengamos esa capacidad como personas es decir de sentarnos en un da igual mesa, lo que quieran llamarlo, es decir, y, y hablar. Y a partir de ahí empecemos a construir, no porque es que si no, muchas veces también eh, pasamos a, a los extremos, no es decir, de, de porque lo que tú decías también, es decir, esto... Eh, la regularización y hay que exigir y, y ahora hablamos de, de cómo se puede firmar y también en algunos sitios de aquí de Compostela donde se puede firmar y de las concentraciones es decir, pero que es un cambio tenemos que entre todas caminar para un cambio de paradigma, ¿no? porque estas regularizaciones muchas veces también se han hecho como tú has dicho, es decir, en un momento dado eh, se han hecho, pero por el interés propio nuestro, es decir, ahora necesitamos gente que trabaje, pues ahora lo regularizamos, ¿no? es decir, pues, que caminemos, eh, que, que exijamos esta ILP y que se regulariza la gente, pero que, que caminemos también hacia un momento en que la gente pueda entrar libremente a nuestro país. Sí, queremos abrir las fronteras, muchas de las personas existen que tenemos ese DNI que nacimos aquí porque la suerte nos colocó y nos es nada o no la suerte, pero que nacimos aquí, es decir, queremos que se abran las fronteras y que la gente pueda entrar libremente a vivir, a tener un futuro mejor ya que esté con nosotras. Sí, aunque nos atraquen, sí, aunque vengan a espoliarnos que dicen muchas, pues vamos a correr el riesgo. Nosotras, yo <risa> quiero correr ese riesgo, es decir, por eso que un poco también caminar por ahí. Eh, me comentabas antes que, que ya, bueno, esto se inició como, como una cosa de, de vamos a hacer esta, esta concentración, ¿no?, en, en el 19 de febrero y, y ya lleváis, vamos, más de una veintena de ciudades, ¿no? Sí, a ver, son concentraciones que se van a realizar el 19 y el 20 de febrero en todo el Estado español y el objetivo, pues, es una macro recogida de firmas. Sí. Eh, en todo el Estado español. Y bueno, esta semana, en estos días, yo estuve mirando porque se pueden informar de todo esto en nuestras redes eh, de regularización ya, tanto en Instagram, en Twitter como en Facebook. Ya pues estamos sumando ahora mismo más de 23 ciudades que se adhieren a esta macro recogida en todo el Estado los días 19 y 20 de febrero. Porque además eh... Eh, digamos, hay, hay hay un plazo, ¿no?, eh, para, para la recogida de firmas. Sí. ¿Hasta cuándo sí, sí, sí. se pueden recoger esas firmas? El plazo es hasta el 23 de septiembre, pero vamos, que ojalá que para agosto ya hubiésemos superado estas 500.000 firmas. Tenemos la esperanza de que la sociedad tome conciencia y, y nos apoye. ¿Cómo no sé, cómo, cómo lo, lo estáis viendo? Nosotros, bueno, ayer que estuvimos un poco en la, en la, cuando se produjo esta esta concentración por la con la compañera turca que que quería ¿Eh? ser deportada, bueno, la, la gente de la plataforma de, del movimiento del foro Por llegó la, por la inmigración, ¿no? comentaba que, que estaba sorprendida de, de la gente que, que había, ¿no? Es decir, que, que, que sí que podemos llegar a estas 500.000 firmas, ¿no? Sí, la acogida, realmente, a pesar de todo el discurso de odio de este contexto tan polarizado en el que estamos, con una derecha tan, ras, tan rancia, tan casposa, que se dedica a difundir bulos en torno a la colectiva migrante, pues a pesar de eso, digamos que nos esperanza mucho Ver la acogida que, que estamos teniendo, el interés de la sociedad por apoyarnos y eso realmente nos tiene muy esperanzados. La verdad es que nos está sorprendiendo mucho la, la respuesta ciudadana a, a esta iniciativa. Al final la, la gente... Va, va, vamos a ser entre todas más personas de lo que muchos de nuestras y nuestros políticos quieren quieren mostrar no el filio y, y por eso también no es esa esperanza nosotros es decir que que aquí en, en santiago que es de donde nosotros hablamos la movilización eh, de este 19 de febrero se hace en la en la plaza dopan en la plaza de Cervantes sí. en la plaza del campo digo porque cada quien que la llame como <ríe> eh, que, que es un momento de recogida de firmas y, y además pues eso habrá un momento que también de compartir no pues porque, porque si hablamos de memoria, pues estará alguien eh, que puede hablar mucho, como como es Luz Fandiño, ¿no? es decir, que, que es un, un lujo poder tenerla eh, y poder seguir eh, aprendiendo de ella. Pero bueno, que habrá otra gente como Menida Routada, como Arantxa Vicens, que también puede contar muchas, muchas cosas. John castaño Luisa maiciña y bueno y, y música pues con, los nombro porque está bien no que, que la gente que apoya estas causas es decir se le se las nombre pero a nosotros nos parece siempre ¿no? que también estarán arrocha con batapaz celtia revere y revire y saya por supuesto es muy importante visibilizar a toda la gente que está apoyando porque esto es todo a pulso es voluntad pura y dura de toda la gente, hay mucho sacrificio detrás, muchas ganas detrás nosotras todas trabajamos de manera voluntaria, en esto, estamos llevando a cabo esto de manera voluntaria y eh, el sábado pues les esperamos de 12 a 2 ahí en la Plaza do Pan en esta macro recogida. Es decir, que, que en Santiago y digo porque porque hay gente que a lo mejor el pues pues, pues el sábado no puede, tal decir, pero que, que en Santiago y va, vamos a ya estamos hablándolo para que también aquí en la en la Casa do Peixe, ¿no? En la, en la Calimera y en todo lo que es el espacio social también se puedan se puedan recoger esas firmas, ¿no? Pero que ahora mismo ya hay... Ya tanto en el damos un poco las direcciones. Luego esto se puede consultar en, en redes sociales desde como decía ya bien a través de, de la de de bueno primero eh, siempre pues mejor entrar mejor en la en la, digo, en la en la página web y a partir de ahí de pues se puede entrar en cualquiera de la de las redes sociales que estáis en todas como campaña de, de regularización. Ya eh, si entramos pues eso se puede encontrar ahí también la información sobre sobre la ILP Y, y bueno decir lo que está que ves es que es que me lío me dio decir que lo que quería es que la, la quien en santiago de, de compostela los puntos que es que ahora mismo habilitados son en, en el local de la cut que está en la rueda de Osar, eh, 93 de 10 a 1 en el local de la zona que es eh, miguel ferro caveiro 10 de nueve y media una y media de cuatro y media ocho en la librería lila de lilith eh, pues todo de el lunes a a viernes y, a, y los sábados por la mañana también, de diez y media a una y media, de cinco y media a ocho y media, en Avaloncay, que es, está aquí al ladito, en la Rúa de Ponte de sal 41, de 10 a una y de 4 a 8 en la Casa Comunitaria Ayuande, que es Rúas das Cancela 77, y en la Casa Joana Torres, también aquí al ladito, que es Rúa de Bernardo Barreiro, de Vázquez Varela. Y lo que decimos oh. eh, en breve, vamos a hacerlo para que también sea la Casa Dopeise un punto donde la gente pueda pueda venir a afirmar porque eso es luego lo que queremos entre todas no esta autoorganización para estas 500.000 firmas por porque esto es un fin social una justicia esto es justicia social esto sí que es justicia social de un poco que no así que quería una última pregunta de cico comentaba que, que tú estu estuviste en en, en, en en tu momento en pasaste sabes lo que es estar sin sin papeles, sin eso que, que te dicen que te hace te hace ilegal, en algún momento, es decir, incluso con el NIE que tú dices, uno se acaba sintiendo de aquí. No, a ver, <risa> yo cuando estuve cuando estuve en situación administrativa irregular, sí. sinceramente me sentía una delincuente, porque es un estado de criminalización, tienes miedo constantemente de que la policía te encuentre, tienes miedo de que la policía te pida la documentación en la calle, de hecho que yo sufrí una parada, pero ya cuando tenía NIE, pero te sientes como si hubieses eh, como te estás escondiendo de la policía sin haber hecho nada malo. En cierto modo sientes que eres una una criminal, de una delincuente te afecta afecta psicológicamente. Yo siempre digo que hay que hablar también de los efectos psicológicos que nos produce esta ley CARCA de extranjería que tenemos hace 36 años, porque realmente nos produce muchísimos problemas. Hace poco yo tuve que renovar el MIE y no, no podía conseguir cita, no, no conseguía la cita y me causó auténtica ansiedad y depresión. Entonces vivimos en esa situación de desesperación constante. Yo, en cierto modo, siempre me siento extranjera. Por más, no me puedo quejar, por supuesto que también he tenido manos amigas, pero cada tanto pues sufro algún pequeño racismo, algún pequeño comentario. el Oye, pero qué bien hablas, el famoso, qué bien hablas, ¿de dónde eres? Pero qué bien hablas. Entonces, claro, tengo ganas de preguntarle, ¿pero qué pasa? ¿Cómo hablamos en Sudamérica? ¿O sea, ¿Hablamos mal? Es como si fuese... Que todo lo que se hace aquí, como se habla aquí, las costumbres de aquí, fuesen las correctas. Y el resto pues lo hacemos realmente mal. Me recuerda, ese tipo de comentarios a mí me recuerdan constantemente de que no soy de aquí. En cierto modo me siento cada tanto siempre extranjera. Te dice la canción que allá, allá donde voy extranjero me llaman, ¿no? Pues que sepas que para nosotras eh, eres, eres, <risa> eres, eres esa ciudadana global como somos todas y creemos y queremos además... Que, que algo que acaba de decir que, que, que, que nos, nosotras desde aquí también, desde como como este medio libre pequeñito que somos, consideramos muy importante, ¿no? es decir, las personas que vienen de donde vengan, tienen sus opiniones, pueden hablar de mil temas, es decir, porque muchas veces también queremos infantilizar o hacer lo, lo que las personas no son, es decir, si una persona que viene de, de uno de, de cualquier país de, o de los muchos países que, por ejemplo, hay en África, tiene opinión política, tiene creencia, sí. tiene un montón de cosas, es decir, no, no, no. Y, y además todas tenéis, tenemos, es decir, voz, cada quien tiene su voto que pasa es que muchas veces no se las escucha, no las queremos escuchar, las acallamos, queremos hablar por vosotras, no, hablar vosotras, decir, nosotras escucharemos y vamos a intentar aprender entre todas. Bueno, nosotras, a las personas migrantes que venimos desde distintos puntos, pues eh, no, no somos personas vacías, tenemos saberes, entonces eso también enriquece culturalmente a la sociedad aportamos culturalmente a la sociedad a la que vamos a vivir y hay una ya que hablabas de esto de las voces eh, hay una, una frase un comentario de una escritora india que me gusta mucho siempre recordarlo. Porque siempre están hablando de darnos voz, sí. dar voz, eso es, eso es paternalismo. Arundati Roy dice que no existen las personas sin voz, Exacto. que lo que existen son las personas convenientemente no escuchadas y silenciadas. Entonces creo que eso también tendríamos que superarlo, esa idea de que la gente nos da voz. Nosotras tenemos voz propia, ideas propias y saberes. Y, y nosotras mucho que aprender invitar eso a la gente a invitar y concienciar y decir que, que sí que que vamos a firmar entre entre todas y vamos a conseguir estas 500.000 firmas o, o si puede ser un millón es decir vamos a dar un mensaje de nosotras así no queremos queremos que las personas estén regularizadas que tengan todos sus derechos cubiertos que que pero pero además que sea una cosa que, que la que la instauremos es decir que que más allá de que esta lp salga adelante y que se discuta en el que sea que porque hay lo que tú comentabas un cambio de, de mentalidad que habrá Abramos fronteras, sí. que, que abramos mentes, ¿no? Es decir, que, que somos humanidad y que entre todas eh, somos mejores. Es decir, la verdad que entre entre más es, experiencias, entre más no, nos hacemos ma, más grandes. O pues eso es lo que nosotras pensamos. Correcto, sí, sí, sí. P perdona, Kenia, que seguro que ha hablado de, de más, y, y en el, de, pero es que es un tema que, que la verdad que a mí personalmente me, me, me toca mucho, ¿no? Porque que las personas tengamos que tengan que demostrar que son personas, ¿no? Es decir, me parece me parece que, que algo no, no estamos haciendo bien, ¿no? Alguien decía que Lo, lo enfermo es estar sano en una sociedad enferma, ¿no? Pues pues eso, ¿no? un poco, caminemos por ahí y nada, pero va, vamos a hacia lo positivo, este sábado eh, 19, todas las que podamos y todos los que podamos estemos ahí a, a partir de las 12 en la plaza en la plaza do pan en la plaza de, de Cervantes en la plaza del pueblo eh, y estemos allí y, y, y, y, y firmemos y si podemos ten, tenemos un, cada quien lo puede hacer, es decir si alguien nos escucha y dice, ay yo no puedo estar, pero tengo una tiendecita, pues bueno, la tiendecita puede ser un buen punto para que la gente pueda ir a recoger firmas, digo porque hay muchas formas de, de poder, incluso la gente que nos escucha que por lo que sea eh, pues por, por, por, por desgracia y, por, y porque esto que estamos reclamando no no tiene papeles, pues pues que también puede puede unirse y colaborar evidentemente de, de mil formas estamos seguras que, que vosotras encantadas de que todo el mundo se sume y, y esté ahí en, dentro de la plataforma Bueno, lo que tú estás haciendo eh, está este ejercicio de visibilización a través de la radio, pues ya es una forma de colaborar en esta recogida de firmas, sí. compartirlo en redes. Y la gente, la gente que quiera pedir los pliegos puede entrar, a porque las firmas las puede recoger cualquiera. Sí. Cualquier persona eh, de a pie, cualquier organización que se quiera sumar a la recogida de firmas, lo puede hacer solicitando los pliegos. Sí. Puede entrar a la página esenciales.info Ahí uh -huh. tiene los datos para darse de alta como Wikisense, se le llama a los recogedores de, de firmas, perdón. Sí. Y eh, tienen un teléfono al que pueden contactar y pedir estos pliegos. Estos pliegos están sellados y numerados por la Junta Electoral Central. Esto no se puede bajar de una web ni, ni, ni, nada, ni nada por el estilo, sino que se tienen que pedir por correo. Son pliegos... De 60 firmas, como digo y repito, seriados y numerados por la Junta Electoral Central, que lo puede pedir cualquier persona que se considere mmm, capaz de recoger esa cantidad de firmas. Puede bueno. pedir un pliego, los pliegos, y así también aportar. Repítenos la página. cuál es, ¿Qué página es para la gente también? Es, es, Esenciales.info Vale. Porque sí que teníamos constancia de la, de, la, de la campaña de la regularización ya, pero esta no, no, no nosotros no no, no, la, no la conocíamos. Esenciales.info es es la que digamos que es la web, básicamente es la plataforma para la presentación de la, de la ILP. Y luego, luego tienen las redes del movimiento sí. regularización ya en Instagram, Facebook y Twitter. Sí, esa, ahí sí que os teníamos eh, fichadas o localizadas, no vamos a decir fichadas, eso recuerda otras cosas, sino no, pero que sí que tenemos que a través de regularizacion.ya.com se, se se encuentra toda toda esta información y luego también pues eso como tú bien dices en las En las redes sociales y, y nada, que animar a la gente eso, tanto este 19, pero que si no puede, pues eso, a, que lo importante es firmar y lo importante es que no, eh, si pueden ser eh, en vez de 500.000 pueden ser y ahí la voy a soltar 5 millones, pues mejor. Es decir, entre, entre, no, porque es una forma también, ¿no?, que muchas veces se habla de esto, ¿no? Es que, claro, como la gente no habla, es decir, bueno, pues demostremos que, que no somos una, una mayoría silenciada, que podemos tener una mayoría que tenemos voz y que queremos que, que se nos escuche, ¿no?, a esas que nos llamamos pues eso a esas que, que dicen que también son el gobierno más de, de la izquierda del mundo más democrático y de, tal de, de toda la historia y ya esas que nos hemos eh, lo, no, no lo creímos en un momento dado bueno pues que ahora tenemos la oportunidad de decir que no que queremos regularización ya que queremos que todas las personas sean personas que ninguna persona como como bien se dice es es ilegal que un papel no te hace persona tú ya naciste y si todas na, nacemos personas aunque algunas quieran convencernos de, de lo contrario Y pues, por nuestra parte muy muy agradecidas porque sabemos que pues eso, siempre decimos lo mismo que las personas que nos atendéis, la mayoría de veces esto es un trabajo en tu caso también, ¿no? Es totalmente voluntario desde desde el compromiso, ¿no? Es decir, pero que tenéis una vida y unas cosas, así que mil gracias Kenia y si tú quieres añadir algo nosotras encantada de que lo hagas. Agradezco nuevamente esta herramienta, este espacio en la radio para la visibilización de esta iniciativa y tenemos fe en esta sociedad por el cambio de paradigma y por una transformación social encaminada hacia una justicia social. Así que les esperamos este sábado y este domingo o eh, en nuestra web eh, esenciales.info si se quieren dar de alta como Wikisense y recoger firmas. Muchísimas gracias. Gracias a ti y regularización ya. Regularización ya. Por justicia social. Gracias. Si tienes más de 18 años y contás con un DNI o pasaporte español, vení y apoyanos en la recolección de 500.000 firmas por la regularización de 500.000 personas que ya habitamos el territorio español contra la explotación laboral, regularización ya curar heridas, no tiene piernas Para cruzar la vida, no tiene ojos Que le lean el alma, ni tiene oídos Para abrazar palabras No tiene pechos para quemar el aire Ni tiene ganas que otro cuerpo le baile y Quiere ser ave Pero non encuentra nido E non Quere vivir E non Quere morir Es mujer frontera, horizonte una autopista que separa sur y norte es un trabalenguas en tu boca es dos hemisferios es lugar de maniobra es punto y seguido pero aparte es túnel eterno hielo en pecho y se hace arte es punto y aparte pero sigue es la cuerda floja que se tensa en el declive los años de la libertad caía la guerra con toda su fuerza mientras mi madre cruzaba esta tierra antes que el mundo fuera de piedra antes que los muros fueran vergüenza antes que el cielo llorara sin trago y el piso gritara por las mil muertes hermana amiga y compañera atravesando lejana frontera pero la vida jamás se destierra siempre se lleva donde se quiera plantar un mundo con miles de frutos donde quepamos todo o ninguno mujer del borde mujer del norte del sur mujer sin pasaporte mujer del borde mujer del norte del sur mujer Radio Calimera Os sapoconchos Alternativa Pois, como anunciamos ao principio do programa aquí nos sapoconchos o matutino da Radio Calimera tenemos el privilegio a verdad de que el gusto eh, el agradecimiento enorme de tener con nosotros a luz fandiño la verdad de eh, que, que bueno que, que ante todo muchísimas gracias luz por estar hoy aquí con nos eh, bueno primero es qué tal estás <risa> Tendo umas amigas e que eu não poderia pedir demais a vida, eu, pessoalmente, pero é que o panorama que nos plantexam é arrepiante, ou seja... É, Me parece ser que claro, poner en una democracia con, bueno, sabemos cómo, cómo consideramos esa democracia. Y cada día peor. Porque tal como nos que elevar, le que hay linda superior a maldad y de todos los dictadores porque él está en Tenen memoria e saben no que fallaron os seus predecesores e contan que nos non temos memoria. E eu ainda con 90 anos sí. e podo dicir que son unha fortunada lembrando todo. Todo o que nos obrigaron a facer sí. e o que nos preparan que boi no <risa> parece dictado por la santa Inquisición. Luz, eh, escoitándote, eh, podemos decir que, que estamos caminando para atrás. Para atrás y eh, a pasos así cantados, eh, ante la señora la falange. ...o terror... ...do povo que pensara... Mm. ...entiendes... Sí. ...e... ...bueno... ...a religión... ...que... ...para parvanos... ...ainda... ...mais... ...e... ...para justificar... ...o... injustificable. Isto é que eu canto. Falas que, que, que te rodexas moito de, de, de xente moi moi nova, e eh, eh, eh, cando falamos con isa xente, coméntanos sí. que, que, que tú transmites unha esperanza, unha vitalidade que, que contagia. E que no é eh, <risas> o único que nos queda a memoria. É eh, No, non son nada extraordinario. Mm. Eu son vítima. Sí. Vítima do que nos eh, pusieron diante. A fame, o medo, o terror de Obligabanos a emigrar o que agora estén facendo a eses povos que non hai povo no mundo que non teña con que manter os seus filhos. O que pasa? inbatem misericordemente que ¿eh? tan pobre tem pobreza no todo él es mi madrina ¿eh? que él está indo dando indo nosso suor, go sangue Do nosos, si amigo, dos nosos pobos de la tierra que por naturaleza quería que estar en la mano de que no trabajan de que no roban mm. que están escravos y eh, Arrega ya en una guerra. Oh, Tampoco no es tan grave que morran millones. Y eh, la contaminación, eh, porque sí. para maldades son campiñones. Son campiñones. Y para acobardarnos Y para ver No amigo En amiga Un enemigo Entendes, mira Sí, sí, sí eh, eh, uh, Fui Fui Fui Fui Fui Fui Fui Fui Fui Fui Fui Minha nai era a tia, minha boa, né, que era unha mulher que só ti dous anos de escolarización en anio. <risas> e estaban similitamente todo o que eles ocultaban nos eh? ai, dios via todo pero oh, onde estaba ese deus e eh, claro, o medo que nos metía as monxias que era terrorífico yeah No, no, no, todo lo contrario, además es, es una, para nos es ese es, es, es abrir de hoyos de, de lo que falas, abrir hoyos, abrir fronteras, es necesario que, que a gente pueda pueda vivir, eh, eh, eh, teña o no teña papeles, no no es posible que permitamos o que estamos permitiendo. Efectivamente, mira, en eh, nos, qué papel le dábamos, o sea, no, mm, que en aquella estaba el señor Fraga, el eh, oh, pasaporte eh, no figuraba como emigrante, figuraba como un pasaporte turístico, válido para todos, Todos los países del mundo salvo rusia y satélites ¿Sí? man narizo ¿Eh? sí. y había emigrantes ni niño que ata creían que llegan turistas Eu alegúna e que xa estraba eu farta de emigración e cando me decía ah, non pero é que un non son emigrante e digo, e logo que eres hai eu son turista <risas> Ah, que hotel paras? Ai, claro que daban. Nah. Bueno, eh, que estou cuidando a unha bella. E aí, xa deu claro e tens de que facelo xantar, e tens de que limpar o baño onde ela faía as súas necesidades. E estás toda semana trabalhando, verdad? Ou se afíxate ata que punto hasta qué punto. Bueno, he con porque mi nana y morreu mm. con 37 años. Wow. Mm. Si me pregunta, sé que no morreu nada menos ni nada más de fame. O oh, xe apalaro sí. eh, enfermou do pulmón. E eh, non era ela eh, única, pero cada un a súa naia, a súa naia, verdad? Sí. E eh, eh, ben aí que cando morreu tamén colle un me, -me doamín sí. porque é eh, Velaí as monxas, as monxinhas Que se preocupaban moito Moitísimo Da nosa alma Que ainda hoxe non sabemos Que organismo En que lugar Temos esa alma Eu creo agora na conxencia de cada quen. Bueno, daquela, pois, fuma confesarme. Alía San Megustín. E son expertísimos para sonsacarle a inocencia o que eles queren saber. E... ¿Y cuando dicen que a mí gustaba mucho leer? A su respuesta fue fundamental. ¿Y qué me dijo? Hija mía, no leas. Porque cuanto más lees, más el demonio se te mete en el cuerpo. Y no te vayas porque dicen que me iba para a emigración cara argentina. Y no te vayas para esa tierra de condenados. Non me dixen, xiquinha, non vayas, busca aquí outro traballo, ou oh, eu vou xa xudar a, a buscar un traballo, ou oh, a ir primeiro á escola. Esa es la protección de la Santa Madre e Iglesia. Sí. Eh, <ríe> <Luz>. Creo que <ríe> ainda, ainda en el niño eh, puedo me considerar afortunada porque que voltei a miña terra, e, e, bueno, nunca soñaría que a xubentude que poden ser as miñas metas, e que coaxen te da miña idade, aínda, aínda, teñen ese medo metálico metido na cabecinha e non abren os ollos e condenan, condenan a esa xente que coma nos, coma fomos nos polo mundo Agora venen eles e elas eh, que ponen diante la gloriosa Europa. Mm. Unha fronteira metálica con púas que quedan colgados aí desangrándose. Non, non, non é tempo eh, para dubitar nada. Xa sabemos o que son e que eles non cabe duda ten enเmedo ah no xa nodia eh e oh, oh, o o que sa cúe tan se a ra pasada eh tan se oh, a miña verdade e Ah, que me confiaron dúas moitides que era mi nai e unha boa. Disculpa. Si sí, sí é que me meto. non Como te dirina, e falo de unha nai e de unha boa. Ovo moitides Moitas E eu sei Por no. Porque neninho Eu Dendo os 4 anos Tenho unha memoria Previlexada Non sei se sei Utilizada ben Ou se aínda Tenho que Adeprender Aleluya reflexionar y que, que cada día cada día es cada momento eh que debe me recuerdo vivido vivido ser tu frutos Pash, me reteempo. No, no, no, no, que va, que va. O tempo esteu bueno. o micro esteu porque porque estamos aprendendo. Eh, comentas moito luz que que no, no no esqueces nada, pero tú tens una una vida de, de, de, de dura eh, que que agora pues eso, como tú dices, ti te, tes esa sorte que podes has podido voltar a casa, a vivir, pero pero de tanto en vez eh non hai, non hai algo que que, que, que quisieras poder esquecer. <risas> Mira neño e que penxo enxo que cada mulher o óme da minha idade que pasamos lo que pasamos. Eu fio, agora, e uno non sto d'accordo in assoluto. Hunde de tinha. Ora su ventude auga e che querer corci e che querer dir de via, che via. E che che rocce si banga a pretendere. ...un trabajo... ...automáticamente... ...preguntan yo... ...qué coche tengo... ...el ¿Eh? loco ...sirve... ...para que la señora... ...tenga, digan... ...es que ahora... ...un yo ...se confunde... Porque viste igual que un señor, porque quiere tener un buen coche. de amiga mira, mira, eso, es, si uno no tiene la conciencia, esa alma es tan fácil de lavarse. Eh, ...cometen los crímenes que sea... ...pero tienen cartos... Y, ...para darle... ...o oh, crego... ...y le pare su alma limpia... ...como se si la lavaran con perla... ...eh, <ríe> entonces... ...no, mi niño... Máis ve pogu máis máis Si si e non remeco de das minhas orixes. Nos non se non tiñamos casa ti ben que estar. Traballando como uma escravinha 27 anos e medio fora das minhas raíces desta de, de minha urgena desta de terra e eh, así considero os emigrantes, a emigrantes, e perdoa, querida, que só so se pode chegar a un triunfo do, do proletariado e tendo ben claro ...o que son de donde venen, de dónde vimos... ...de pirata aquí llegó, ¿eh? Sí. No me dejes seguir... Sí. ...porque... ...porque vaya... 90 años... ya muy... Para acumular, sabes Na acumular e reflexionar E decidir Non é me mérito meu Esto non é me mérito meu Un, un poquinho, si, sí, Luz Por lo menos un poquinho, si sí que é mérito teu Non, neninho, non Eu trato de ser consecuinte comigo mm. e cuas que no tempo do terror comunicaronme moitas cousas entón non o mérito é daquelas mulleres que non podían falar que non podían decir a súa indignación. Entendes? Sí. Entón, que mérito ninzandango, non? <risa> non. Non, oh, non, bueno, é eh, isso eh, oh, de reconhecer o oh, que pasaron esas mulleres Ias que non puderon voltarte cada unha o seu corronchillo. E viñamos ja, cunha man adiante e outra atrás, porque mentres pagábamos un pixillo... No podíamos andar de trangallada ni vestida o chito francés. Sí, sí. Y todas las señoritas, mira, yo salí de aquí trabajando en una casa y eh, pasando fome. Porque primeiro comían las señoritas y si sobrava per de coidado non había un queño de carne. Como moito a le pataca. E e cando foi unha argentina, un país Tan rico ni niño tan rico en todo cuando élía que tiraban un pan del día anterior él llorraba como una desgraciada, por que decía canta fama". María esto que tiran luego fue para Francia bueno porque en Argentina engañaban los niños con una carta chida de promesas que no bueno, eran currumpadas de miña noite, e días, ou sea, irmás, de miña boa. Ai, meu filho, hum. si aquí na noite houbera un caminho de volta, E un morrería non cabe duda no camambiño per eu ali non quedaba, loco si occí a si do campo que comaosa nunca, nunca me fixeron sentir estranxeira. ...pero en ...sí... ...me tiróme a trabajar en... ...bueno, no sé si te conoces... ...pero había... ...tanto, tanto galego... ...galego de Galicia... Sí, sí. ...no que decían... ...porque podía ser de calquera corncho de la españa si era mala persona el gallego de mierda. el gallego pata suciaentends si sí, sí, sí. eso sería muy Y eh, sí sabían de hombres como fue Castelau, como fueron tantos y tantos, ¿no? Y sí. eh, ah, era un gran español, qué curioso, ¿verdad? Atacando tronceron para aquí los restos de Castelau... Os que estaban traicionando a Castelao sí. en gaiolado na irmá que deu o consentimento de traelo. Ai, ir ao mocheo do povo. Mm. E benja ¿Dónde meteron a Castelao? Bueno, a Castelao, sí. ¿no? A Castelao, están no poco también, ¿no? Sí. ¿Eh? ninguna palabra, ninguna palabra, falando lo que fue, lo que significaba y significa a Casteló. Eh? Mm. Poño ese exemplo como podía poner a Rosalía que é a miña tercera nai. Ja, Cando eu escoito decir que Rosalía era unha chorona Era una santiña, niña era chorona, niña santiña. Ahí está el poema es maravilloso, pero un que está tanto en boda ahora, mm. ¿sí? a po la mano, ¿entendés? Sí, sí, é sí. loco a gaita galega. É pobre galita, non deve chamarte nunca espanola. En fin, menino luz una, una, una, pre una pregunta, una curiosidad ¿eh? falas, sí. eh, de falas que de tenés eh, que, que ya tenés en eh, no nueve décadas encima de, de vida, no, no, no, no 90 años eh, con, sí. ¿continúas? Eh, porque te, te hemos escuchado, ¿no? muchas veces como como tanto la lectura como la escritura para sí. para ti han sido muy bueno, casi como respirar muchas veces, ¿no? Mira, eh que tide una grande suerte. Mm. No malí con ese familiares que fueron más que me han a miña subjetude, formas que me explotaron miserablemente. Eh Me dieron de a me además venir cuidar de os hijos. Me a trabajar en un hotel que curiosamente llamaba se pero que nunca nunca souve o que me pagaban porque quandodo era o día de pagarme ian elas, e melas se cobraban melas e eu non dia un centtimo e eu. Como me iba a e a marchar aonde, se queria escribir-lhe uma carta à minha irmã e à minha boa de fiam-me, ah, outra vez, outra vez basta escribir ...no le gustaba... ...e, e tenía que pedirle... ...para... ...para... ...o oh, cielo... Oh, ...o oh, cielo oh, que se le ponga a carta... Okay. Uh -huh. ...entiendes... Sí, sí, sí. ...cando me fuera de las... Mmm, ...mal tratada... ...mal comida... Incitándome A prostitución Incitándome Non Aí fallaron Aí fallaron Porque Eu como muller Eso si sí, o claro mm. Que Eu Se si facía o amor, seguía con alguén que me inspirara tal sentimento. E así pasou a miña a miña juventude <ríe> que aquelo non podía era máis bella do que son agora era máis fea. Do que me penso agora, agora miro menos o espello, me digo, ba, ainda é unha bellinha eh, que se pode ver. Eh, eh, eh, si non digo unha bella tartaruga. <risos> sí la <risa> Una... verdad que queda que, que da gusto es, escoite con esa sinceridad con esa verdad de que, que tense un poco su suponemos Que, bueno no ahora o, o sábado participa participa eso, en, en esta lectura de poesía para reclamar la, la regularización de, de as persoas eh, migrantes, no pero dá un poco luz de, de, de, de, de, de, de rabia de, de ver de ver que que hai moitas cosas de las que no, de las que no, no, no hemos aprendido como sociedad Claro que non me ...que no convén que haga baicio que somos... Claro. ...que teñan tan boa memoria. <risas> De eso sí que me orgullezo. ¿Entendés? De tener esta memoria... Eh, ...que en lugar... ...sabes, pero que no tengo memoria... Para os nomes é eh, os números. <risas> os nomes é eh, un cacau. Estea é que eu que eu emprego menina, menino. Ai ainda coa mascarilla, ou seja, yes. ainda menos, ata que a sacan, digo, vais un pouco, esa cortina. Eh. Mm. Entón, claro que sí, as caras quedan me pero os nomes é eh, vergonhento, eh, non? e que, que non, non reconhece mm. a sentir coa mordazza, coa mordazza que non chantaron. E c'ho dicio c'ho dixo la desesperanza a guerre. Mm? Mm cando tanto aquel que a policía correndo detrás dela. <risas> bah, esa unha panto, e, ela, a de la essa una pantomima e ella desberggota de de tiempo que si nosotras no ganamos Y detrás viene esta, vienen los talibanes y él sabía, mira cuánto sabía él. Sí, verdad sí. que verdad es que sí, que no no queremos robarte mucho más tiempo. que Queríamos una curiosidad, de ¿continúas escribiendo, Luz? ¿Cómo? ¿Continúas escribiendo, escribiendo? Ah, oh, sí, tío, sí. Sigo porque aí voto todo o bom e o malo que me acontece é porque é sempre alguma patadinha vente <risos> e do lado que menos agardabas pelo todo tenio a grande suerte de andar con esa juventud eh, que no puedo imaginar o a escuela que son para mí. ellas dim que ellas dependen de mí. sei si ellas so veran a escola de verdad, ...que son para mí... Eh, ...algo increíble... ...increíble, mi niño... ...con decirte que bueno... ...estes días... ...bueno, ya... ...menos mal que me llaman... ...así como me llamaste ti... ...para lembrármelo... ...que tenemos que ir a tal sitio... ...tal día... ¿eh? <risa> Eh, para min, para min é eso. Esas nenas, esas rapaciñas, es rapaces, de verdad, ese é un premio mm. que non sería para min, se non xa digo, para... Esas sa que non puideron decir de as suas fillas as suas netas que eu adoçeteindo que non é o valor meu senon daquelas semuje ...que unas... ...tiberon que fusil... ...e otras... ...tiberon que... ...calar... ...e... ...agora dindio... ...neto a neta... ...neño... ...que no te metas en eso... ...bueno a mí... ...diciéronme... ...diciéronme... sí tú... Porque vai sair com essa juventude, de verdade, de verdade, de neninho. Claro, eu diria que estar ah, na casa caladinha, mirando uma tele e, e pouco mais. Ir à mesa, seguir, seguir e seguir hasta morir en gracia de Dios, de Dios de auspicio. Ja, non, non, e eu este tempo que estivemos mm. sen facer nada, temos que recuperalo, porque eles si sabían e saben Ah onde nos caedén de paz e é unmén entre Un chisquiño, un chiquiño de vida non me é rexiino. Non nos fagas, Non nos fagas nunca, porque amáis escoitándote non de da ver que as cousas cambian, cambiaron, pero, pero a, a xente que, que se dice que está en el poder continúa, <risas> Pená nos, y eh, fastidiándole sí. moito que seamos libres eso eso no les gusta a ninguém deles. les claro que no neno. claro que no Ay, mira que oh, van a ponerlo un hombre que me parece ya digo una injusticia cara que las mujeres que sí que pelearon como leonas. Y primero a ese correntino de esa plaza había que ponerle un campo de la estrella vermelha. Y luego poner los nomes que, si me venían, ya ves, palabras, Que <risa> escena, sí, non, non, non é. Eh, eh, as veces debía ter un control. Ou, oh, agora, agora mesmo, cando me lebam, eh, digo ye, bueno, cando me siates, que vou indo, cando que estoun pasando. Eh, Ou dade-me no covado, ou me um sino para que cale. Sim, <risos> sí, de verdade, né, eu reconheço que às vezes que me passo, que me passo, pero que outros 90 não vou a viver, nem falo que me fai. No no no un de verdad de que por por nos, no no no un cale, sí que bueno, recordar a la gente que que eso, que mañana en la plaza Adopán, ¿no? Eh, si. estará la, la concentración de pues eso, ¿no? Si. para para pedir eso que las personas eh, cualquier persona pueda tener eh, papeles para tener una situación regular, para que se respeten los seus derechos, porque oh. porque lo que hacemos es, es es inhumano, es decir, no no no se puede permitir. Así que queríamos preguntarte una, una cosa, Luce, tú ¿continúas viviendo en Osar? Eh, canto ha cambiado Osar de, de que tú eras pequeña hasta hasta hoy? Mira, para mí hay algo fundamental. ¿Sí? Eh, ¿dónde he nacido? Que soy na rua de Sar, número 11. Sin número, porque hasta no tenía un número, correspondía al número once. Entonces, cuando llegué aquí en el 79, el señor Bela Casinha, que no era nuestra, que era alugada. Agora, xa non me insiste, hai un bar, pero eu, eh, cada vez que vou por aí, que me levanto, yeah. digo, xe de dar algo parte forte, no na cabeza e eh, no mo xanguei. Algo bate forte. Eu, na linda dos momentos mais, mais dramáticos, não pôs nem quero nem debo esquecerlo, né? Sim. E, e aí pertinho, ao lado do rio onde lle van a poner ese nome que né que outro cariño outro entendes? Sí, sí. ai están chamándome yeah. Pues te, te, te, te, te deixamos que, que solo solo queríamos facerte una pregunta falas de, de a xente má máis nova non pero cuando falas sí. con, con la xente como las, las mulleres que, que mañán vamos a toparnos seguro os eh, homes eh, sí. inmigrantes eh, eh, e que, que te dicen que te transmiten luz eles porque claro a situación deles leses moi moi, moi, moi moi complicada eh? Non nos damos conta moita xente de, de verdade eh? que están pasando moi mal. Eh, ...que tenemos que, que hacer que esto pare ya... Eh, eh, na niño... Eh, ...mira, eh que en cada una, en cada un... Mm. ...que teña por fuerza, por miedo, por fama y por injusticia teña que sair da súa terra, mm. da súa casa, rachar con todo eso. Eu, eu sofrino, entón que eu, eu sofrín, non quero que outra xente sofra, entende? Sí. Hai ah, xente Creo, eh, no, no sé yo que tienen los miolos, pero que di, bueno, si yo pase y no, que yo pase en ellas o en ellas. No me no, eso es que es eh, convertirse en una inimiga. Sí. das súas fillas, das súas netas. eu eh? eh, Euxinto, unha irmandade extraordinária. Cando fomos a fora, en donde en Vigo, onde chegaron as de Chiapas. Sí. Bueno... Pois se vestí ben ali os dois dias saudándonos l'onche. Logo, xicando, vineron este vero bueno. ai que nos demos unha aperta. <risas> Entendes, foi algo maravilloso. Unha hasta chamoume de onde está para dar más grazas. As grazas é tiñalas, é tiñalas, porque hai que ter moito coraxi para saber O que hicieron. Y ahí yo estaré con ellas o ou con otras de otro país que loiten, que loiten por los sus derechos. Eh? De los dos sus hijos y de sus netas tenemos esa obligación. Así nah. es, pois pues con, con ese mensaxe nos no, nos vamos a, a quedar de verdade, te queremos dar de verdade moito moito as gracias, non só por esta entrevista, eh, ya xe que ti dis que, que, que non no, no temos nada que que agradecer, pero tenemos moito que agradecerte, moito que aprender, moito no, que... Non, non, non, eh, eu teño que agradecervos a vos no. que me Y si hay que decir luz, cuidado que eso no es así. Ah, también acepto, acepto. Aínda que logo responda. Claro. Es que eso, de, de eso falamos nosotros moito que ha a necesidade de que, de que falemos, aínda que no, que estemos moi contrariados de ideas, sentémonos e falemos, sí. que, que, que non nos calen a, porque Justo. porque si non estamos perdidas. Aínda ah, que non valemos para nada. Exacto. É certo. Mm. Eh? Mira ni a min una detta ¿eh? sí, sí. no eh, pero cuando me preguntan, bueno, lo, eh, ¿qué piensas? ¿Qué o qué pasaste desbos? Soy más duro o, o que está pasando? A juventud le digo igual niño, igual niño. no si vamos a analfabetas perdidas. Elas e eles, ahora cuando van y o millor, teñen una carrera o teñen dúas. ¿De qué sirve la carrera? para ir a cuidar a unha della un vello mm. ou como moito ir de camarero entendes? e non hai dereito non hai dereito e a escola debía ser igual para todos igual os nenos de las grandes familias sí que querían unha escola privada non subvencionada subvencionada quería que ser a escola dos pobres eh? sí. que tiveran libros, que tiveran ferro eh, ...ocasión... ...de poder decir... ...eh... ...eu también quiero un ordenador... ...eu también quiero una casa... ...onde pueda vivir decentemente... ...una sanidad de... ...responsable... ...eh... ...que sí, así... ...bueno luz una última petición dinos no. eh, eso es un poco porque gustaría no sé decir eh, después para, para cuando ya estamos que vamos a, a rematar pero si tuvieras que, que decirnos una canción que te gustaría co tal cal sería hays pero... pues dinos dos dinos dos y <risa> premio e internacional Vale. Em fe os escrabuz da terra. Em te que non ta ah, no, en A no xa re tanto teva. Co tipo que ga crebemolos yugo do pasá a do terra de servos e igrexia. O mundo vai ser transformado un ordeno bo vai reinar. A Monos todos, e final, o no estou a loi ta o sie de un anno ormai pernacional asunté ro Do, lindas e a noite da cidade o chie meu mano turmaing que e hay un cachiño da segunda parte porque Pero sí, sí, sí. que eu preguntaba a miña nae sí. cando mo cantaba e decía bueno, daquela era en castelán a puro huevo <risas> eh? e decía el día en que el tiempo el cansemos, Ni dueños ni esclavos sabrá la tierra será un paraíso, la patria de la humanidad. Y preguntaba ya a mi Anay, mamá, ¿y eso podrá llegar a ser? Y ella decía, yo no lo veré, hija mía, pero vosotras sí. Lo veréis, o sea, fíjate, hace que tenía na juventude, era siendo ainda tan noviña, ¿eh? Pero en esa fe y en esa esperanza por la juventude, es la misma que te... Eh, eh bueno, ay... Las letras que eu escribo, claro que no me gusta a mucha gente, que no. Pero a mí yo, como voy en contra de los domesticadores, escribo todas las miñas verdades. ¡Ah, niña! Minha... A minha historia ou biografía, eu podes sabela ben? Léa os, os meus, meus livrinhas Entendes? dendes. Estou recando a medalia, os falaram ben moito, falaram mal de a mincha. No me vaya a molestar. A ti ya que te quiten lo bailao, que se dice en oh, castellano. <ríe> ¿Cómo eh, tengo mi perdoa? No, tranquila, Monti, Óscar, como quieras. Ajá. Bueno, eh, Mañan, eh, mañana, mañana, nos, mañana nos atopamos todas a, a, en, la, en la plaza de Opana a las 12 para para, para eso, para sí. que entre todas podemos, bueno, La verdad es que, que cambiar las cosas las podemos Algo hacer. No hay hacer. Sí, sí, eh, sí. sí. A, a, ainda eh, que sea para darnos una aperta entre todas... Eh, efectivamente, eh, esa. Eh, transmitir esa ilusión, sí. esa ilusión es eso que llegarás ¿entendés? Ten que llegar, porque sí, porque... ¡Eles! ¡Eles son la minoría! ¡No somos a mayoría! ¡Entón, claro, enténdese un miedo que nos teñen! Sí, no, nos, eh, siempre lembramos, eh, ahora que este año se va a hablar mucho él de, de, de Saramago, ¿no? Recordamos que siempre Saramago decía que ¿Qué? somos esa pequeña superpotencia, que toda la humanidad sí. es esa pequeña superpotencia. Pues... Sí, tío, sí, yo eh, sé Sabes también que hay eh, un ídolo para mí Bueno, hay varios uh -huh. eh, En la cabeza está Fidel Castro uh -huh. eh, Sí, sí Y eh, yo estuve allí en Cuba Una semana niña eh, Vino, vino, es coiteino Ah, que a la miña era de dar di unha aperta Non, pero claro, éramos moitos E moitos que estávamos ali Para, para nos duque A revolución fixo, eh E outra, Evo Evo Morales Que que iba a que la maravillosa y eh, no doblegarse diante del bobón mayor eh, eh, que ven de un con un cercello que sido por la gente del campo que hubo oh, ahí de algunos Que se chaman de esquerdas e eh, quedicieron que que so for aver la educación para mim sí, que tinha aimo cose de verdad e eh, eh. as bombierees que tamén hai ahora o oh, nome Ah, de Guatemala. ¿Rigoberta oh. Menchú o no? no. Menchú. Sí, Rigoberta Menchú. Menchú. Es como él así en Cuba, estive falando con él. Ah, sí, guau. Wow. Sí, neneño. <risa> Te imagínate. ¡Eu! ¿Eh? falando con esa esa así que una heroína maravillosa ¿eh? bueno ne niños ya debes estar canso de escoitar todas de los nada nada de canso pero sí que sí que queremos de verdad de agradecerte que hoyye hayas compartido oh. conoce esto porque o compartir A, a por lo menos acepta que, que compartimos, es decir, de, de aprendemos mutuamente, de por, por lo menos de nos, ¿Eh? nos de vos y vos de nos y, y entre todas vamos vamos caminando juntas, que qué sí, importante. Sí, nene, que sí. <risa> É eh, que non podemos dubitar Non podemos chorar diante do inimigo si. Non, un sorriso chide de máis Si, sí, porque máis, cando rimos eh, Perdoa, pero cando rimos Es osfo de moito, pois, pois vamos a rir e eh, eh, eh, que o sepan que, que, que non nos van a calar como tú ben demostras. Eu non podo, non podo, nin diante deles nin por detrás, sí. non non vou anunciar as miñas baguás. Ah. Un sonriso, sí, como de hindú, eh, vos eh, eh, seguiré que poco vos queda. Pues de verdad ¿Eh? es que, que con ese sonriso eh, nos quedámonos, que nos, nos citamos para mañana contigo ¿Sí? y con toda la, la gente que nos escucha a las 12 en la Plaza ¿Eh? do Y la sí. verdad que, que, que muchas gracias, Luz, muchísimas gracias. Gracias a vos por tenerme en cuenta, de verdad. A ti por escoitarnos a ti por por, por compartir, la verdad que, que una aperta muy, muy grande, de verdad. Muy grande, niño, hasta mañana. Hasta mañana, Dale. gracias. Vale, gracias. ¡Hala, un bico! Un bico moi forte <risa> Hasta pronto, hasta mañán Hasta mañán Radio Cariño Alternativa Eu son foi fruito da semente Pa que las mulleres valentes semente, pa la que las mulleres valentes arriscadas, insumisas generosas se las son arriscadas, insumisas generosas se son a queña raíces eu quero no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 ALTERNATIVA